Meccan etapa 23. Qurayz le pidió a Abu Talib que detuviera a Muhammad sobre ellos, y cuando lo vio insistiendo en su orden, lo dejó, lo protege y lo apoyó.